oyentes de este lado Geneto hoy es un día muy especial porque estamos aquí con la gente del puente humano ahí tenemos Rafael bueno eh, que es un miembro del puente humano Patricia una alumna de los Glayolos Salvador también alumno de los Glayolos Yusufa un amigo senegalés que vive en Tenerife puente humano 100% Ana, Ada también Y Pili, que está controlando Ahora vamos a seguir con Al otro lado está Jonai Y por ahí cerca está Manolo también Y yo, Amadou Bueno, hace muchos días Nos vimos en Rayo Geneto los martes Desde África, pero ahora estoy aquí En Rayo Geneto Heaven is <risa> on the I know you don't know What life is really worth It's an art that needs a disclosure. Fight. Most people think great God will come from the sky Take away everything and make everybody feel high But if you know what life is worth You would look for yours on earth And now you see the light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 y amnobenen compañera también. Patricia Patricia él habla él habla él en él habla él habla él habla él habla él de él habla él habla él habla él habla él habla que estáis en en en estamos con vosotras con vosotros, con ustedes, con ustedes atravesando los muros de las prisiones Amigas, amigos, estamos esperando por unos compañeros que van a entrar desde Bolivia a comunicarse con nosotros, a preguntarnos y especialmente a hablar con Yusufa Keita y Amadou Ba, nuestros hermanos africanos presentes en el estudio hoy, como casi cada martes y cada vez trabajando más hombro con hombro, más codo con codo, por un mundo mejor, Estamos en el 107.5 Radio Geneto, hermanados con un montón de iniciativas a lo largo del planeta Tierra, como son la de Indimedia Sucre, como son la de nuestros amigos de Onda Común, de Puente Humano, Aula de Solidaridad, Plataforma Todos Somos Migrantes, Casa Taime y un montón de otros colectivos que queremos hacer fuerza en común, animándoles a la comunicación independiente y con un papel aquí encima de la mesa que está poniendo Yusufa y que dice... ¿qué dice, Salva? Coeducación África-Canarias. Fiestón, el jueves dice, ¿no? Fiestón será final, ¿no, Salva? O vamos a decir esto al grano No, no, no, fiestón, fiestón, tío. Fiestón. fiestón. Se, va a montar, se va a montar algo importante ahí, ¿no? Un fiestón. Sí. El jueves 16 de octubre en Taime 16 ¿A de octubre, 6 y media de la tarde. Ajá. En Taime Una asociación cojonuda. permite decir cojonuda? Sí, se sí, puede decir cojonuda aquí. ¿no? Lo esta, lo es radio, esta es una radio buena. ¿Puedo decir cojonuda? Pero he pensado que es... Venga. ¿vale? Sí, ¿qué tiene, qué tiene, qué tiene el pro, eh, esa fiesta? A ver. Tiene gente. Tiene música. Ajá. Tiene bebida. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tiene mucha marcha. Y sobre todo tiene un tema común, que es... Eh, La despedida de los compañeros de Senegal que han venido a visitarnos. Y bueno, toda la gente de los labiolos, toda la gente de, de ONG, todos los amigos que nos vamos a reunir ahí, vamos a hacer un, que la noticia sea inolvidable para ellos y para nosotros mismos. Eh, yo espero que nos reunamos allí la mayor cantidad de gente posible, que seamos, pues, que llenemos el, la asociación, que todo salga para adelante que de verdad que sea algo muy bonito. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Ata, ah, ¿cómo se llega hasta allí? Tú eres la que conoces mejor cómo llegar, ¿no? Vale, según nos situamos en la Cruz de Piedra, en el barrio nuevo de La Laguna, subimos por la avenida de La Milagrosa y nos encontramos a la derecha dos calles. Una de salida hacia Calvo Sotero, que es Obispo Rey Redondo, y otra de entrada, que es muy fácilmente identificable porque hay unos grandes grafitis a la izquierda. La seguimos y la segunda boca calle a la izquierda, la Asociación Taimi, en una esquina bajando las, eh, unas escaleras. Repito, hacia la milagrosa, porque Albo Sotelo, la primera obispo de Rey Redondo, es la siguiente. Y ahí nos encontramos la asociación Taime, en la segunda esquina. Vale, y el encuentro va a tener tres partes. La primera va a tratar sobre las redes educativas africano-canarias que se están gestando poco a poco, con mucho trabajo, pero que van tirando para adelante y están dando frutos. Y una segunda parte, que comenzará sobre las siete y media. Con las experiencias de un activista africano de la comunicación independiente, eh, que está aquí con nosotros. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso, Amadú, de estar durante cuatro años comunicando con gente de, del, mundo, del otro lado de la orilla para que vayan las noticias de un sitio a otro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es posible? ¿Qué ha costado trabajo? ¿Es fácil? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo es? Bueno, si tienes la voluntad, es fácil, ¿eh? Bueno, eso solamente hay que tener la convicción y la voluntad, porque, es bueno, bueno no es también una pérdida, perder tiempo, porque yo tenía, bueno, porque yo bueno, tenía muchas cosas que hacer, pero merece hacer un sacrificio para... Dar toda la energía que tengo, en mi, ponerla en mi tiempo libre para servir a la gente, para denunciar, para luchar por los derechos humanos, hacer, acercar a la gente. Y bueno, eh, todo eso era mi sueño. Pero si hoy llego a, a, bueno, a cumplir eso, es gracias a gente del puente humano, a buenos amigos de, de Canarias que son luchadores. Y Rafa, que conocí en 2004 con una pequeñita cámara en Dakar, y bueno, nos interesó mucho. Y bueno, le había dicho, bueno, Rafa, bueno, Mira, ¿por qué no hacer una entrevista entre nosotros? Porque tenemos que dar, mandar un mensaje a los amigos canarios. Y bueno, así empezamos a mantener contacto, intercambiar y me ha mostrado la página web que ellos tienen, sobre todo lo de Mella, lo de la aula, y bueno, me colaboro, dando toda la energía, bueno, dando todo lo que tengo como noticias, como información, y todas las ideas que creo que son buenas, y ahora estamos aquí, estamos en el buen camino, ¿eh? Bien, eso entonces se recogía en el vídeo Vecinos sin Complejos, que, bueno, está en internet, lo pueden visitar ahí, en la página web archive.org, pueden buscar el vídeo y ahí salen unos compañeros y compañeras de Amadú, que estaban estudiando español también. Sí, ¿No? bueno, son, son casi todos profesores, incluso hay uno, Toma, que está ahora en España estudiando, pero los otros son todos profesores y, bueno, hay uno que... ...también que colaboró durante la, el viaje de los Gladiolos... ...con el Instituto Marisal, SGB, ...y bueno... ...y seguro que toda esta gente va... ...va siguiendo colaborando con la gente de Tenerife de Canarias... ...que quiere... ...bueno, hacer funcionar la comunicación. Venga, esto lo vamos a... ...a sintetizar dentro de un rato... ...cuando hablemos con, con los compañeros de Bolivia... ...y... Mientras tanto vamos también a enterarnos de una serie de noticias que está seleccionando Pili, eh, que luego está digeriendo Agatha para todos nosotros. Y antes de hacerlo yo propondría que Salva mmm, nos contara cómo es esto de que primero vayan a Senegal, se encuentren con una pandilla de gente rara, de otro color, de otra manera de ser y que luego esa gente vuelva a venir para acá. ¿Cómo se está viviendo esto dentro de los gladiolos y entre ustedes los animadores que fueron para allá? Hombre, el, la verdad es que la noticia fue eh, impactante cuando, cuando nos enteramos que verdaderamente eh, iban, iban a venir. O sea, yo hablaba bastante con Amadú y, y le, le preguntaba, había mucha incertidumbre. Eh, Conoces todo el tema burocrático, los problemas que hay. Y él pues un poco angustiado porque estaba eh, preocupado que quizás no sabía si podría venir o no. Eh, nosotros con, con, pues, con mucha emoción y ganas de volver a ver a esta gente que un par de meses atrás habíamos dejado con mucha tristeza y bueno, pues deseando que pasase. Realmente pasó al final y, y bueno, pues eh, imagínate eh, qué es lo que estar, estar en clase, es un día normal de, y, y de repente vértelo, ¿no? Pues, pues genial. No, no tiene nombre, la gente los compañeros han estado todos muy emocionados con, con la idea con, con el verlos y bueno, hemos compartido todo lo que hemos podido porque el hecho de estar en práctica pues no nos deja mucho tiempo yo la verdad es que las tardes que puedo pues le he hecho, me di un salto, ayer mismo estuve con ellos, hoy por aquí, el jueves por supuesto, en las fiestas la fiesta, eh, ¿Hemos hablado de la fiesta, No, no, no ahora es para coña el, el jueves va a ser un día muy emotivo, vamos a compartir eh, un encuentro muy bonito donde bueno eh, me tendré que despedir físicamente de Amadú otra vez y bueno lo, lo bueno es que seguiremos en contacto y pues quizás vaya yo el año que viene otra vez o él venga pero seguro que nos volveremos a ver y seguro que ...que todo esto pues será algo pasajero, ¿no? Es importante que ellos hayan vuelto y que nosotros vayamos, volvamos a ir... ...el proyecto ya está en marcha... ...y entonces eh, que, que, sea, que haya puente humano... Que, ...que nos conozcamos cada vez más, que nosotros conozcamos su realidad... ...que ellos puedan ver la realidad que hay fuera de África... ...que no es todo lo que, lo que parece y bueno, pues a disfrutar... Eh, de, de lo que queda y, y estar ahí todos el jueves Con sus canciones muy consentidas Oye, que, que menuda noticia A ver, a ver, ¿cómo es eso, Ágata? Vale, eh, una asociación eh, Ben Mayer de Ecologistas en Acción eh, han expuesto denuncias contra el periódico El Día sobre algunos de sus contenidos de artículos y editoriales son racistas. La, la Fiscalía dice que no son racistas porque, según el Código Penal, no se hace propuesta alguna de actuación directa, intimidatoria o violenta. Es decir, que el día no invita a que se haga ninguna acción de, de violencia contra, se supone, contra la otra raza o lo que sea. Eh, Pero entre otras cosas podemos ver que en, en el día se hacen comentarios del tipo en estos momentos Canarias sufre una invasión de africanos de raza negra pura, la cual, como todo el mundo sabe, prima sobre la blanca en caso de mezclarse. Aquí no sabemos si está diciendo que los blancos vamos a desaparecer porque los negros, es verdad, genéticamente es una raza que, que se impone sobre la blanca y no sé si es que eso significa que vamos a desaparecer, Dios mío, el final del mundo, o que no nos podemos mezclar o... No sé exactamente qué yo, lo que está evitando Yo he entendido que invitando. tengo un primo negro. ¿Ves qué primo? ¿Qué primo negro. Amadú es mi primo negro. ¿no? Claro. Sí, y blanco. tú eres la blanca. Yo soy el primo blanco, claro. Vale. Primo sobre blanco, claro. ¿Qué, qué, qué te parece esa noticia, Amadú? Bueno, bueno... Bueno... Esa noticia soy... esas esa declaraciones de la dirección del periódico El Día. Ocurrió ya hace tiempo estas declaraciones, ¿eh? Ok, bueno, mira, bueno... Eso se pasa en todos lados del mundo, bueno siempre hay noticias que son buenas pero hay noticias que impiden la buena conexión entre nosotros y tenemos que siempre tener cuidado y ser consciente de nuestro mismo y de lo que estamos haciendo porque somos torces hermanos y bueno, uh, he oído aquí diciendo bueno mi, para dar un ejemplo mi, mi colega Agata que bueno, si puede si si si hay negros, bueno, se puede desaparecer uh, la raza blanca, pero nosotros también, si si en África también, si, si hay muchos blancos, bueno, ya no se ven los, los negros, ¿eh? Cuidado. A ver, a ver, a ver, vamos a intentar, vamos a, estamos ya entrando con Bolivia. Vamos, hola, Jaro. Vamos a ver, está ajustando ajustándose los las naves La nave, el barco ajustándose Hablando de racismo Y que ahí en Bolivia también están sufriendo El racismo Hola Hola Jaro Saludos exprimi El exprimidor Irradia conectándose con el exprimidor Hola Hola mm, No, estamos teniendo problemas Vamos a seguir eh, Vamos a utilizar otra vía de comunicación Para asegurarnos de que todo funcione bien Volvemos a noticia del día Venga Agatha eh, la noticia sigue comentando que el pasado día 4 de abril un poema que publicó el periódico El Día decía así Como canarios vamos a defendernos de esta ole oleada de cigarrones que nos están llegando a montones compremos mosquetones, pistolas, fusiles y cañones y hasta un barco cañonero con ellos dispararemos y estos intrusos invasores que regresen por donde vinieron. Si esto no es... Una propuesta para un acto de violencia, entonces una guerra es un acto de paz y tranquilidad. No, no, estamos volviendo a los tempos de Nelson. Hace poco hubo una manifestación. viene noticia? en eh, la opinión.es, otro periódico eso lo dijo el día ah, sí. eso sí. lo dijo el día, todo sí, ese disparate que, lo dijo el día hace una tiempo. una palabra de tontería me proyectó que aquí es donde estamos en Canaria Canarias de momento es un país receptor Canaria fue un país emisor para ser un país receptor mm. y yo creo que cualquier país también tiene derecho para y intentar para hacer un país receptor, Esto en este camino estamos en este camino para ser un país receptor, a lo mejor, seguro que seguramente que algún día seremos un país receptor con Canarias. Bueno, mi punto de vista es que nuestros hermanos canarios no tienen que dejar a una, unas personas matar la hospitalidad canaria por intereses personales. Seguro que van a poner cualquier artículo para que se compre sus, sus periódicos porque ganan dinero en ello, pero lo están ganando muy mal. ¿Y porque lo están ganando muy mal? Es que ahora están utilizando a la gente y para ganar dinero, eso, bueno, intentar crear un conflicto, un clima de conflicto entre los, los pueblos canarios y los inmigrantes. Eso lo veo muy mal. Creo que ya tenemos a Jaro. ¿Nos escuchas, Jaro? Ah. Hola. Hola Jaro, ¿qué tal? Hola Rafa, bien, ¿cómo están? Aquí estamos, está Madú al lado, Yusufa, Salva, Carlota, Patricia, Ágata, Pili, Manolo, Jonay, saludos desde Tenerife Saludos Saludos a Tenerife Saludos de... Saludos a Ciudad de Sucre y a toda Bolivia Hola Así es, Rafa, vamos a estar Rafa, contigo al aire directamente a... Venga Queridas amigas, queridos amigos de Bolivia, de Sucre, estamos reunidos aquí personas de África y de Canarias, personas aquí en medio de un espacio entre África, América y Europa, que asustados por una parte por el racismo y por otro lado ilusionados por el contacto entre nosotros, también estamos muy atentos a lo que pasa en Bolivia y les mandamos pues, nuestra, nuestro calor y que vaya todo a mejor. ...en ese maravilloso país que es Bolivia. Amadou, uh, ¿quieres saludar a los amigos de Bolivia? Bueno, aquí tienen a Amadou Bá... ...que es un senegalés activista a través de Internet... ...y de la radio, por teléfono, con nosotros... ...desde Senegal, durante cuatro años ha conectado con Tenerife... ...y ha conseguido hacer un agujerito en la frontera... Por su parte, y, y creo que puede ser de interés para los compañeros de Bolivia saber un poco de su experiencia y también que, que él, Yusufa y todos los compañeros de África sepan de lo que está ocurriendo en Bolivia y cómo con mucho sudor están consiguiendo transformar a mejor su sociedad. Amadou, ¿qué quieres decirle a los compas de Bolivia? Hola, queridos oyentes de Bolivia, parque de Sucre, Y bueno, me presento como un ciudadano del mundo, ¿eh? Yeah. <ríe> bueno, y me llamo Amuruba y soy de Senegal. Hace muchos años sigo colaborando con gente de Canarias para conectar, para instalar un puente comunicativo entre África y Canarias. Y por eso teníamos como objetivo, bueno... Bueno, matar la ignorancia, bueno, luchar para los derechos humanos y bueno, ahora hoy es un buen día porque llegamos a lograr un puente tricontinental porque estamos conectando desde Canarias con Bolivia y también aquí hay compañeros africanos. Está también aquí Yusufa, también compañeros de Bolivia, Yusufa. Hola compañeros bolivias y compañeros Y yo me llamo Yusufa Y casi llevo un año con Y puente Humano y colaborando Y luchando para, para poder conseguir Los derechos humanos en el mundo Y nada más Y aquí estamos y luchando con ellos Jaro, te pasamos la palabra Muchas gracias Rafael ¿Cómo están los compañeros acá en Canarias? Y comentarnos cómo, cómo, ¿Qué noticias están estado allá en Canarias? para que la gente fuera con todo el panorama, pero las cosas más importantes y puedas dar a conocer. Vamos contigo. Venga, eh, nos pide dejar las noticias más, más importantes que podemos resaltar de aquí de Canarias y de Bolivia. Perdón, de Canarias y de y de y de África, de Senegal. Creo que podemos empezar con Senegal porque de ahí acaba de venir hace muy poquito a Madú y hay noticias bastante mmm, llamativas y que extraña que no salgan en los medios especialmente hablo de la muerte de Keba Diop y de otra persona de una manera muy especial ¿nos lo puedes contar, Amadou? Bueno, eh, como todas las partes del mundo eh, la injusticia que sigue ganando espacio, porque primero, bueno, en Senegal hay, los, hay prioristas como todas partes de África que siempre sigue luchando para denunciar pero hay una represión contra los periodistas y también hace unos meses en Italia se quemó una senegalesa inmigrante, quería acercar al presidente para denunciar, bueno, para hablar con él, para que se mejoren las condiciones de vida de los inmigrantes en Italia y bueno, no quería dejarle hablar con el presidente y se quemó, bueno, y bueno, hace unas semanas también, frente del Palacio de la república, se quemó también que vayó bueno, un, un, un hermano senegalés de Viñona. ¿Y se, se quemó por qué, Amadú? Bueno, él había alquilado su casa a los representantes del partido en Viñona, Ajá. y bueno, y no les había pagado, habían pagado sin su dinero, y bueno, primero él a, con su pie a, andando de Viñona del sur hasta la capital, y lo, lo cogieron los, los policías en el oficio y lo pusieron en cárcel y unas semanas después, bueno, se quemó delante del palacio, bueno, porque quería su dinero. Y está muerto ahora. Pues eso, que es, no, es, no es algo tradicional de la cultura africana, eh, quemarse de esa manera muriendo delante de, de una autoridad, ¿no? No, no es algo, nosotros no conocemos eso, ¿eh? Y bueno, solamente lo vimos en la tele, lo vimos en diarios, pero si intentamos saber eso, bueno, eso es un peligro para la estabilidad nacional y continental. ¿eh? Y eso se conecta, compañeros de Sucre, con otra noticia que ha ocurrido aquí en España hace unos meses, que fue un ciudadano rumano que, cansado de vivir una situación de ilegalidad por, por, el, por la política europea respecto a los papeles de los inmigrantes, se quemó también delante de, del gobierno civil en Zaragoza y, y murió a causa de las heridas. No, no, no sabemos hasta qué punto esto llega a la opinión pública o no. Mm. ¿Jonay quiere decirles algo también? Eh. Yo quería comentar... Quería comentar de dónde viene la expresión eh, eh, autoinmolarse con fuego. Se llama quemarse a los ¿no? Y quería comentar que viene de, de Vietnam, concretamente de, de una secta de monjes que se llamaban bonzos, que resulta que había un, pues un, un líder espiritual de esa secta que se llamaba Quich Tandik. Y él no encontró otra manera de, de protestar contra la represión que sufrían los monjes y, y, la, y, y, y su... Su casta religiosa eh, no encontró otra manera de protestar que quitarse la vida. Eh, unas semanas antes de, de realizar este acto, se lo dijo a todos sus, a todos sus discípulos y a, todo, a toda su secta, le dijo que, pues que se, iba, se iba a inmolar vivo. ¿no? Y, y así lo hizo, se preparó, estuvo meditando y se fue a una de las principales calles de Vietnam, no me acuerdo ahora qué ciudad, se sentó en la posición del loto, meditó, se roció con gasolina y se prendió fuego. Pero lo curioso es que... Eh, que estaba tan preparado para morir que no se movió, simplemente se prendió fuego a sí mismo y se quedó como mismo estaba en su posición. Por eso se llama quemarse a lo bonzo. Eso es, es uno de los actos de protesta más, más eh, elocuentes que hay. Bueno, compañeras y compañeros de Bolivia, tenemos también alguna noticia positiva. El Parlamento Vasco, la comunidad vasca dentro del Estado español, bueno, pues en el Parlamento Vasco... Eh, se ha decretado se ha declarado completamente a la directiva de la vergüenza la directiva europea sobre inmigración que mm, repercute de una manera muy negativa en los inmigrantes pues el parlamento vasco por lo menos ha, se ha declarado en contra de esa de esa directiva no sé si tenían informaciones de ello ahí en bolivia Jaro. Eh, no rafael muchas gracias por la información ya la conocemos el parlamento vasco se ha pronunciado en contra de en contra de las las directivas nos menciona a Rafael Blanco de España y bueno, una medida sumamente dura que se está asumiendo contra los inmigrantes latinoamericanos y que también afecta a gran medida a los bolivianos. Una noticia importante, tal vez nos la puedes desarrollar bastante. Sí, Rafael, sería importante que nos puedas desarrollar un poco más la noticia esta que nos acabas de brindar. Bien, pues mira, tenemos por aquí de, precisamente el acta de este día de trabajo en el Parlamento Vasco, y entre los acuerdos está este, en un, el, fue el día 10 de octubre eh, de este año, eh, debatieron eh, la resolución definitiva de varias proposiciones no de ley, y una de estas fue una proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EA, Esquer Aperchalea, que... En relativa a esta directiva... ...que también se ha llamado directiva de retorno... ...porque obliga a muchos inmigrantes a retornar... ...entonces, eh, no está todavía... ...completamente aplicada en Europa... ...sino que está en sus primeros pasos... ...pero... ...ya ha sido refrendada... ...por el Parlamento Europeo... ...y sin embargo, bueno... ...en este partido político planteó... ...en el Parlamento Vasco... ...EA planteó que se, que se votara... ...si el Parlamento Vasco estaba en contra de ella... En, eh, ...exactamente... Eh, la suscribió esta enmienda NV, EAB, EA, misto Ebe y Misto-Aralar. Con lo cual, eh, pues la resolución queda de la siguiente manera. El Parlamento Vasco muestra su más enérgica oposición a la directiva de retorno aprobada por el Parlamento Europeo el miércoles día 18 de junio de 2008, en virtud de la cual se da luz verde a una nueva normativa en materia de inmigración que penaliza y criminaliza a un colectivo de personas cuyo único delito es llamar a la puerta de los países más desarrollados en busca de empleo y unas condiciones de vida dignas a las que también tienen derecho. El Parlamento Vasco entiende que la Directiva de Retorno constituye una vulneración grave de los derechos humanos fundamentales, recogidos en tratados internacionales suscritos por la mayoría de los países de la Unión Europea. La Unión Europea se suma por esta vía a las corrientes de obligación más racistas y xenófobas promovidas por quienes pretenden tratar como si fueran delincuentes a quienes no han cometido más delito que tener que abandonar sus países de origen con la aspiración de poder acceder a un futuro mejor. Bueno, compañeros, el, el texto continúa en tres puntos más y es en ese talante. Desgraciadamente creo que mucha gente lo desconozca no solo en Bolivia o en Senegal, sino aquí mismo, eh, también en Canarias o en el resto de Europa. Haro. La información que nos da a conocer Rafael El Blanco desde España, Haro, tal vez hay algunos otros puntos que eh, nuestro contacto con Radio Pineco, Rafael El Blanco desde España o el eh, contacto que hemos establecido desde Senegal nos puedan eh, brindar en estos últimos instantes del de extremidor. Bueno, pues... ¿También? Gracias, Tulema. Los últimos contactos, Rafael, de lo que nos puedas hablar de lo que va sucediendo, aconteciendo con nuestros entrevistados allá en eh, Radio Geneto, en Senegal, antes de que Radio Sucre y Centro de Medios Independientes en Media Bolivia pues, cortemos las emisiones eh, que tenemos con ustedes. Adelante, Rafael. Bueno, pues con un, con un fuerte abrazo, les decimos también que cientos de organizaciones sociales de Europa y de África han convocado la segunda cumbre euroafricana. Segunda cumbre euroafricana. Eh, que, se, ...que se realizó en, en Rabat, en Marruecos, en, junio, en julio de 2006... ...pero que este año se celebra en París. En este mes de, próximo de noviembre se celebrará una cumbre... ...en la que una gran diversidad de colectivos, sobre todo europeos y africanos... ...se organizan para hacer frente a estas políticas... ...que también el Parlamento Vasco mismo ha rechazado. Y otra noticia... Eh, aquí que nos toca muy directamente y hemos, queremos anunciar es que este jueves 16 de octubre se celebra un encuentro eh, de coeducación África-Canarias donde una serie de colectivos e iniciativas que ahora explicará Madú plantean que los niños de África y los de Canarias empiecen a educarse juntos con un esfuerzo de sus profesores y de sus padres evidentemente ...para que eso sea posible utilizando las tecnologías... ...ojalá en breve también podamos decirlo con Bolivia... ...y con otros países de América... ...que los jóvenes de África, de Canarias... ...puedan crecer juntos... ...aprendiendo qué es lo que ocurre en el mundo... ...y cómo hacer que funcione mejor... ...a través de la tecnología y de la voluntad... ...¿cómo ves eso, Amadú? Bueno, eso es una buena idea... ...porque nosotros, la gente del puente humano... ...y también otra gente de buena, de buena fe y llevamos mucho tiempo pensando cómo podemos hacer para acercar a, a, a la gente ¿sí? para romper esta frontera intelectual que, que nos separa y cómo finalmente empezamos a hacer una conexión entre escuelas porque bueno hemos visto normal que sería más fácil bueno, preparar todo con alumnos que con gente mayor porque los alumnos, con los alumnos se pueden cambiar las cosas fácilmente E intentamos conectar escuelas de Canarias y de África. Y bueno, hemos logrado bueno, conectar dos escuelas, cuatro escuelas. El Instituto Marés Prestrujillo de, de Laguna con la, el Liceo Boredare y los Glayolos con el Liceo Malixal Y viajaron de Senegal. Y bueno, in, intentaron bueno, hacer una un conexión entre ellos. Y ahora... Todo bien y bueno, estamos en marcha, bueno, nos dimos, bueno, nos hicimos hasta la otra vez y bueno, salud, un abrazo muy fuerte a toda la gente de Bolivia y bueno, ojalá que podamos tener esta conexión también entre Bolivia y Senegal. Hasta luego entonces, hermanas y hermanos de Bolivia. Sí, Rafael, muchas gracias por el contacto, vamos a estar en contacto, eh, Sucre Bolivia, Centro de Independiente, Sucre exportamos eh, la emisión y hemos concluido el programa y agradecer por el contacto que hemos estado recibiendo con ustedes y estaremos en contacto para poder hacer posible la información para fluir más entre nosotros Muchas gracias Aquí vamos a continuar el programa conectan, comentando lo que está ocurriendo en Bolivia Un fuerte abrazo contacto, en Muchas gracias por mantenernos a la información aquí Dime que por qué yo también, me un cabrón, tan mía, sufriendo, por favor, sufriendo, me me está mala vida, mi corazón. por qué yo también, soy el doctor Cabroniz y quiero comunicar con la gente de Irradia, especialmente con el señor Manolo, que hace unas declaraciones siempre muy hirientes para nosotros, los grandes gestores económicos del planeta Tierra. Si alguien pudiera gestionar mejor el planeta Tierra que nosotros mismos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ya lo habría hecho, señor Manolo. Nosotros gestionamos correctamente y es imposible a 6.000 millones de seres humanos, a veces poco humanos, gestionarlos bien para que al menos una cierta parte de ellos pueda comer y no matarse como alimañas. Creemos que nuestra gestión económica es la mejor posible. Hemos estudiado con ordenadores ubicados en un cuarto ciclo congelado en la NASA. Y todos los cálculos determinan que nuestra gestión es la mejor de las posibles. ¿Hay algo que decir a esto? ¿Qué decir? Diría. Si tuviera que pensar, pensar, hablar, hablar. Y si tuviera que decidir, decidiría. Que creo que lo único que merece la pena es desaprender. Creo que lo que nos han enseñado los antepasados, algunos con buen criterio, otros quizás con no tan buen criterio. La masa borreguil, gente enganchada a lo que te quieran dar, ponerte lo fácil. Y yo digo, pues siempre me aferro a esa frase del párrafo primero de la Carta de las Naciones Unidas que dice, nosotros los pueblos. No menciona para nada ni dictaduras, ni democracias, ni repúblicas, ni la madre que los parió. Mi deseo es de que el mundo este cambie, cambie de una puta vez. Y si hay que quemarse a lo bonzo, yo creo que <ríe> habría algunos que podrían empezar a quemarse. ¿no? Pero bueno, es lo que siento. Y el señor Amadou una manera mejor de gestionar al mundo que la que nosotros tenemos? Bueno, nosotros ahora estamos despertados ¿eh? de que hemos parecido, hemos sufrido bueno, muchos siglos a causa de vosotros, porque, porque sí, porque estáis siguiendo, robándonos nuestros recursos, porque en África hay petróleo, hay diamante, oro, coltán, y bueno, y nosotros, bueno, de que es fácil vivir los países superpotentes del mundo y como, haya inter, como hay intercambio las cosas van a estar. porque si la gente ahora la gente empieza a saber que de, inter, de, de ignorancia entre nosotros bueno una frontera para que no haya intercambio porque si hay intercambio tu propio pueblo va a rebelarse contra ti y tú vas a perder y sabemos, si pones la frontera es para mantener tu riqueza viva y las cosas cambiarán es adorable la ingenuidad que usted demuestra señor Bá y la que demuestra también el señor Salvador porque esos conatos de contacto directo de comunicación hermana de viajar gente de aquí y allá son cada vez más imposibles la crisis económica que les hemos producido les impedirá continuar en ese ímpetu de contacto Por ejemplo, en Canadá ha perdido 41 presos que son liberados a causa de un intercambio y fueron en Senegal y están ya despertados. Bueno, ha sido un pequeño error, se nos escaparon esos 41 gladioleros y gladioleras, pero no volverá a ocurrir. Seguramente nunca podrán volver a salir hacia África para contactar directamente con ustedes y hacer esas iniciativas tan extrañas, aunque insuficientes. Y la misión sigue en marcha, porque van a viajar otros, a otros chicos canarios y van a volver con otra idea. Será insignificante en todo caso. Imagínate, imagínate, hombre, cada año 41. En el futuro vas a perder la confianza. Uy, antes de que 41 son muy poquitos, no tienen capacidad de influjo real sobre la sociedad. El señor Salva habla en esa radio que neto, pero es insuficiente, no va a salir nunca en un telediario a nivel nacional o en la BBC o en la CNN y no podrá convencer a más gente. Así que es simpático simplemente. Pero tú, Ahora... hablas, chaval. Pero chaval, pero tú de qué vas? Vamos a ver, tú estás ignorando mis cualidades de relaciones públicas todavía Tenemos un compañero de México que viene y todo un Enriquito va a venir Pregúntale a Enriquito, Enriquito te va a decir que viene ¿Quién es desde Enriquito? Soy yo, güey Y vamos a ir con los compañeros de los radiolos. ¿Tú qué te crees? ¿Que solo van a ir los canarios nomás? Desde México, bastante problemas tienen ustedes En México, que tenemos a los mercenarios de Ay, Blackwater? ¡Ay, no jodas, güey! Anda que nos cogieron a la guirre del Atlético de Madrid, nos están dando caña. No, así para allá, Senegal nomás, con cantífras y la peña. La situación entre México y Senegal es similar. En Senegal controla nuestro amigo Sarkozy y sus colegas, y en México controlamos nosotros. Sarkozy desde es ese... Desde cerca. Sarkozy es ese malo, ese de... Este es el medio de, del... ¿Qué? Sarkozy va, señor Ma, va. por ocurrió, sigue... Escucha, es lo hombre. único bueno que tiene, pero... Oye. Mira hombre, soy el rey de África. Dice <ríe> a un choteo, un sarcusi que ahora está, empieza a contener cuánto. Y la invasión, los ¿sí? problemas de este mundo es internacional. ¿sí? París. Y <risa> estamos <risa> <risa> conectar con Senegalista que se llama... Estamos varios detalles. Y vamos a comunicar con un amigo del puente humano que se encuentra y en medio de aquí son jornadas del día 16 de... a las 6 y media y como está pero es que a hace... la izquierda hay muchos grafitis se encuentra a en la izquierda calera calera calera está animando... calera calera libro calera un libro o calera calera calera calera calera no, no, calera no, un calera Horizontales anchas de distintos verdes. ¿Y se? te ha enganchado el libro? Totalmente, desde Muy la bueno. primera página. Sí. sí, la página, o Por sea. <ríe> sí, sí, fue. Total. Y. Sí. Y. Pero tengo que conseguir. O sea, que quiere ir Puede. Como. ¿Cómo llamarnos. Le haga. 63. No, finalmente tenemos algo más ya. Bueno. Queremos. Omar Tián? Bueno, es un pedal de RFM una de RFM de, de, y está bueno siempre nos toda la información de este dato mm -hmm. Fantástico, poco a poco ¿Estamos hablando de un libro y de una película? Eso dicen, que lo ha visto? El libro también yo de libro, no, bueno, Es que hay que ver que era muy bonito ¿Qué es lo que decía? El pero hay que leerse. Exacto. Es decir, es una pero es cargarse la historia. Sí. Porque además es sencilla. Y sabes cómo va a... caer, pero es decirlo, ¿no? Pero es que la visión de... Hay una reja... De y un muro, una reja en medio ¿Dos de niños ¿Sí? dos Dos... Okay. Claro. Hasta ahí. Ya, y eso y está pensando en... Un judío ¿no? de Bélgica, donde hay encerrados niños también, inmigrantes al otro lado de la verja, unida. Humildad, Desde ese sitio, ¿no? Un Y seguramente que todo que estabas Gracias, está repitiendo hoy. la radio. Digo no, eh, la Unión para la Mediterránea. ¿No? ¿La Unión para los países africanos? Sí. Cuéntanos tú mejor qué es lo que es la Unión por el Mediterráneo. La Unión para la Mediterránea tiene como objetivo lo que. Dice, lo que bueno, ¿Sí? bueno pues, políticas entre Europa, la por ejemplo la de, de Libia más eso Yo que, pero, eh, es imposible porque otros desde África otra manera, la Unión Europea en Turquía y ahora el norte eso bueno pero mira bueno eso, que, ellos tienen inter, interés el, bueno hay migrantes y eso es también un peligro por, para, para seguir otra solución okay. lo que comentaba de qué manera se control de otro eh, hacer que la I sea necesaria. Eh, ellos no sí. van mejorar mejor, En mejor. el país africano se despliega precisamente de los de recursos, como nos comentabas, que tiene África. Sí. Si os desarrolláis sí. vuestros... ...imposible. una máquina de... La, ...de la gente que vende gasolina en África y estaciones sobre todo europeas, que tiene dos carras. Una otra ah. cara que es falsa y quiere trabajar con ellos porque con ellos y este dinero bueno, okay. va a quedar y bueno, y para parar la su alternativa África tiene que saber a Europa de de cosas desde África. Uh -huh. Casi bueno el mundo europeo y por eso ha intentado despertar el punto de vista no vamos a crearse pues porque, <Cannon> porque eh y mantener su recurso en Eso, bueno, así voy a encontrar fácilmente una alternativa. Claro, pero ¿quién sale perdiendo si hay los que llevan más recursos que mandan? Desde la base. Bueno, no es, no, el... no es como si empezamos, por ejemplo, a tener no, te las cosas para él. y, y Bueno, no, porque es Dirigentes, los futuros jefes, claro. y si hay, aquí, sí, pero nosotros podemos cambiar y es posible. Eso es muy cierto. Que el Senegal, bueno, el, el, bueno y, y comentaba precisamente eso, que Yo no era de esas que, que se cree, no quiero decir en, eh, ni de lo general. Yo quiero ver qué es lo que te con su gente, es cierto. Y cambia la mentalidad con su forma de ver la de ¿Qué narices estoy haciendo yo? ¿O la de estupideces que cometé? El tiempo, diferente. Y ves una gente que es totalmente diferente, con una mentalidad que no tiene nada que ver con la nuestra y de la que tenemos que aprender muchísimo. No, hombre, primero lo, eh, me ha sorprendido eso. ¿no? Hay eh, nuevas culturas que, oh, un poco más, nosotros, de actos que Amadú estaba hablando para unos alumnos a, a Senegal. Que la gente de Senegal o la gente de África piensa que te vas encontrando, o sea, y desgraciadamente es lo que. Es. Bueno, y vas allá y, y es cierto, la gente te mira como, bueno, tú cedes y un chan de las mimosas, ¿no? Pero, ¿qué nos hace? Tenemos que conocer, tiene que haber comunicación y ser inteligentes nosotros, no, dejarnos, no creernos lo que nos dice el médico el o de la, de la tele y decir, bueno, yo lo quiero ver, o sea, yo soy y no me lo quiero creer, yo quiero ir allí y ver si. Falsas que cree que Europa es para, para dinero, como acabas de decirle en las calles. Y bueno, para la única el único camino es un intercambio directo hacia un turismo integrado. Mira, me gustan tus propuestas. <risa> eh, ¿Qué costumbre propondrías um, de un día a día? Que nos están escuchando, un saludo. Una acción radical, lo que se suele decir, Pues danos una para o estamos haciendo una cosa que podemos también estar... para el vuestro y el mundo sí, a nivel y, bueno, lo personal. Pri lo primero que tenemos que hacer es que ahora dado el valor y uno tiene que quedar ¿no? quién soy yo. Bueno, si sí, sí voy a saber quién es y okay. bueno, la otra cosa que tenemos es Una comunicación rápida. Bueno, te propongo una cosa. Perdona, dale, salve. No, de... Suponte que yo soy un turista europeo. No tengo ni idea. Tú mism... O sea, tú véndeme. O sea, a toda la gente como yo, que somos idiotas ignorantes, ¿Qué? porque soy idiota. soy idiota. Yo soy de los que me creo lo que dice la tele. Y lo que dice la radio, Yo eso me lo creo, entonces tú véndeme para allá. Bueno, eh... mm. Senegal Ahora me... ¿Sabes qué? Hay, ¿No? quiero africa y gente que hace dinero por lo que hay gente de viaje y... bueno sobre los que ignoran totalmente africa una, una imagen rica de africa, en ganar dinero y está muy difícil tener educación para entrar la vida sociocultural Y que puede interesar a, a, interesar a mm. la gente europea. Están estas dos preguntas, ¿no? Por otra parte, de Salvador. La de algo concreto en la vida cotidiana. Que... ¿Tú ¿Cómo? Pues muy fácil. Con Puente Humano, mayor, o a través de nosotros, le vamos a buscar una cita. Cuando vayan a un internamiento y vean las condiciones en las que están las personas ahí, un crimen que, que, que han cometido un crimen intentando prosperar y vean a esa pequeña durante los 15 minutos o 20 minutos que dura la visita comprenderán cosas que no a explicar ni por la razón, pero tienen que dar ese o de viéndonos en la calle decir venga la pastilla roja <risa> pero bueno hay fuerza para coger la pastilla roja pero si hija jornadas que hay este jueves, por ejemplo que es un primer gran paso que pueden dar en el local de Taime nos reunimos en el de comunicación independiente y de bailes africanos pero si la gente va a ver eso, no se paga no se paga nada se intercambie pero ¿cuándo es eso es muy sencillo, queda en la que es la paralela un subes de la avenida de la La calle a la derecha, una que entra, es fácil de reconocer porque tiene unos grafitis en la entrada. Venga, y para quien no sepa dónde queda asociaciones de la UNED Geneto, vamos a contar esta vez Desde San Miguel, desde la Ancheta, es la rotonda para la si bien se haga el pie, ya enfrente ven un terreno que entra y ven una antena, que es la de la radio, de llegar hasta ahí. O mejorar la medioplatros y cuando podemos hacer que una persona de la edad o... No, esto es genial. Pues puede ocurrir a lo mejor, pero no es un ejemplo. ¿Que no sabe francés, ni inglés, ni ninguna lengua africana? Pues puedes hablar en español porque hay mucha África. Por chat, mediante un de África, América Latina, que también quiere hablar en un diálogo fácil con la gente inmigrante que está aquí que está allá. Que te ha porque le falta salva. Que era mmm, a bocajarro tocando en el tema. ¿Cómo me vendes a mí? Que... A mí se me ocurre desde. Te han. Te han a París. Para venirte a. Tanto miedo a África. Que no van a Y que realmente quieren experiencias nuevas. No me voy a viajar. Simplemente a viajar. Cuesta 90 euros más barato ahí. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Serio? La que tengo yo para 90 euros más barato Mucho más barato. Pues eso. O de shopping, ¿no? Se pueden... Estoy un mundo... Más. ¿Quién da más? Gente amable, tío. Bailándolas el Bailándolas Están Saluda a Adrián Hola, buena no buenas noches ¿Qué noches. ¿Quiénes estéis por ahí? Y Patricia De los Layolos. Agata. Ana. aquí por casualidad uh, Ana. Venga Salvador En los contos Adrián, Adrián, Adrián Guatemala por medio de vida Bueno Pues se está diciendo por aquí de Zaragoza de nuevo. Ahí. Bueno, muchas experiencias, ¿no? En estado. Sí, trabajando bueno. en un centro, ¿no? Eh, médico. Sí, lo de Guatemala fue una. En... En... Y bueno, libre también por allí a la gente, los lugares, a... las ruinas, todo. Y estuve. Como un mesecito por Chiapas. Uy, una... Porque puedo decir menos porque, bueno, yo había colaborado, había contactado aquí en Zaragoza que me. con derechos humanos, que tiene la sede en San Cristóbal de la Faja, pues con todos los. a todas las comunidades zapatistas, sobre todo las más calentitas, los mayores problemas. Y Pero yo no la sé. función que tengamos, tampoco sé. Se... Estamos allí viviendo con la tal de acostumbrados, y bueno, presión internacional en, en comunidad o en cualquier caracol ¿no? Para que opción que pueda a... no, así, todos los Adrián, Adrián aquí Patricia, te, lo que... Los está pasando ¿Cuánto rato tenemos? ¿Eh? <risa> ah, ¿Cuánto tiempo? Ah, <risa> bueno, pues lo que nos quede de vida Sí, si tenemos que cerrar en la radio, cerramos y continuamos por teléfono. pero Yo te propongo, si uh -huh. quieres, pasamos un poquito por encima. Bastante material. Por ahí tengo uno de los... Si, te, si os parece, gente aquí, un programa. Perfecto. Perfecto. O sea, si se puede... Venga, pues hacemos... Un poco como por ejemplo, es un estado. A veces. No, no, no. <risa> en fin, no sé, pues... Se en México, ¿no? Es el estado que está uh -huh. al sur, limitando con Guatemala, que es donde tiene, bueno, eh, al, un poco en contraste con eh, dos tercios de la población ciudadana. Cuando en México, es la población, en los principios de los 90, de antisemitismo y de autoritario, pues, el, los estados de libre comercio que iban a entrar en vigor en los mercados internacionales conflicto uh -huh. Bueno, bueno, pues. Quería, quería hacerte una pregunta. Sí. Dame de... un poco, por favor. Adrián. <risa> Adrián, ¿a ¿no ves? Sí, sí, sí, te oigo. Bueno, quería hacer. Y tú, bueno, fuiste a África y para las dos experiencias. Bueno, América Latina. Bueno, por mi. Así se me ha ocurrido, eh, por lo que yo he vivido por América Latina, como un cambio de que He que la gente es más consciente de que y de que tienen los medios, de que utilizan para lo menos de por ello no sé si ya es la audiencia o... pero sí que es más que por lo menos la gente que, no sé, no... Se, le, se les va a llevar a cabo cualquier tipo de cosas pero claro, esto comparado a algo muy similar son grupos culos mínimos los que quieren tienen ganas de intercambiar las cosas ¿Hace poco has una cosa para los inmigrantes población en medio del mal Vale, bueno, un par de días solamente porque es importante ver. Es que... ¿En Francia? Sí. Pues... Una... Todo con datos porque sí que hubo un par de cosas muy interesantes que sí que... Vale, supongo que eso es que no. Pues... Eso es que, pues, no. No. pues el... que se llama CIMADE. Perdón, Rita más, después al debate de clausura de esta semana que estaba dando la gente a luchar contra los extranjeros, porque los meses los estudiantes extranjeros estaban teniendo muchísimos problemas para renovar su permiso de recursos a mitad de estudios, no los franceses, bueno, les llevaban el permiso y los papeles en recesión de semanas. Entonces, eso sumado a las 28.000 de año, 2.000 pesos, la voluntad colectiva ha puesto un poco pues en la lucha. Y bueno, este eh, y este, eh, la que eh, luchaba sobre esta expulsión de estas eh, No sé si conoces también. Es una red nacional, pero tienes otras centradas en los institutos, etc. Y bueno, con esto, pero es un cierto ordenario por el derecho de las parejas mixtas a vivir en familia. Sí. Es decir, sí. parejas mixtas de, de gente francesa con personas de otro lugar del mundo. Todo esto, bueno, simplemente se hizo coincidir, ¿verdad?, para, dentro de estas jornadas para que todo estuviera un poco, formada parte de un movimiento que un poco más convergente. Y sí, pues estamos en el mismo caso. Se están endureciendo muchísimo todas las normas que regulan la situación de los migrantes en Francia. Y últimamente, pues al, al igual que el caso de los estudiantes, eh, con las parejas mixtas se estaban poniendo muchísimos problemas a la hora de, de los matrimonios. Les estaban pidiendo muchísimos datos, muchísimos papeles que muchas veces las parejas no podían llegar a resolver y esto lo que estaba era haciendo, agilizando mucho las expulsiones antes de la fecha prevista del matrimonio por otra parte los matrimonios que se llevaban a cabo fuera del territorio francés no se reconocían en Francia por lo cual se le impedía la entrada a parejas ya oficiales por así decirlo y bueno pues ...varios problemas... ...siempre dentro de esta misma dinámica... ...y lo mismo... ...muchas de estas... ...el miembro migrante... ...solía terminar en centros de internamiento... ...o viviendo en la clandestinidad... ...en el mejor de los casos... ...Chu, ahora leyendo el correo electrónico... ...menos mal que nos llamas... ...para ponernos las pilas... ...con <ríe> no, un montón de informaciones... ...ya tenéis bastante con lo que tenéis... ...sí, sobre todo organizar... Eh, ...la estancia de... ...de la gente que ha venido de Senegal... claro ...con Amadou, ¿no?... ...y de unas jornadas que hacemos este jueves, para poner en común esa experiencia de coeducación entre África y Canarias y también de redes de comunicación alternativas entre África y Canarias. Pero, oye, qué, qué pasada esto. Y el concierto estaban Tiquén, Jaffa, Colis, Sargento, García, Sandra, Enkak y Renan, Luc. Y era por los para los derechos de los matrimonios mixtos. Sí. O sea que una... ...espesa baba se está apoderando de Francia... Sí, pues, ...se le puede llamar así... ...la baba de caracol... ...dios mío, bueno pues... ...bueno, ahí yo creo que sería interesante conectar con esta red de universitarios sin fronteras... ...porque seguramente podríamos hacer cosas juntas... ...también nos informas de que no tenían... ...parece que no tienen problemas de momento para hacer visitas a los centros de internamiento... ...y para llamadas telefónicas en Francia pero que temen que en breve haya un cambio de legislación que impedirá estos derechos. Uh -huh. Bueno, pues estamos, estamos mal, ¿eh?, en todas partes. Sí, pero bueno, también hay eh, cosas positivas, sigue leyendo. Adrián, hay cosas positivas. Adrián. Sí, dime. Bueno, hace años, bueno, ya no hay, ¿cómo se dice? Apartheid en el sur de África, pero ahora van haciendo apartheid en unos estados de Europa... Es algo muy grave, ¿no? ¿eh? Uh -huh. sí. Y en África, en África hay un refrán que dice que hay un mucha bronco. Es decir, en un pueblo, si una choza toma fuego, si la gente, si los vecinos no vienen para apagar el fuego, el fuego va a arrastrar todo el pueblo. Nos quemamos todos, ¿verdad, Madu Sí, ahora, porque, ¿sabes? Este, este, esta crisis que ahora... Bueno, está pareciendo sufriendo los europeos Bueno, empezó hace años en África Pero bueno, como no querían darnos la mano Ahora crisis en todo el mundo <risa> Lo pasamos muy mal <risa> <risa> Terrible Mira, tú no has podido hablar, creo, Salva Digo, Salva ah, eh, Adrián, con nadie de las... Con ninguna de las personas que viajaron a Senegal eh, Hace unos meses Y mm -hmm. bueno Quería bueno, que... me llamaron dos profesores, me parece que eran cuando estaba en Kaulak, ¿verdad? Ajá. Pero dos... no sé si están ahora allí con vosotros. No, hubo, hubo 40 estudiantes Ajá. que viajaron en la primera semana de junio, que han regresado y en sus centros educativos eh, quieren continuar la experiencia e intentar volver a viajar, y ahí está Patricia, que... ...tiene al lado a su amiga Carlota... ...Carlota a lo mejor habla pero Patricia no, no le apetece... ...y, y Salva que seguro que sí que se anima a hablar... Sí, hombre, me interesaría conocer mucho... ...qué experiencia han sacado de ahí... ...si le piensan dan, dar continuidad de alguna manera... ...si recomiendan la experiencia... ...que se vuelva a hacer en otras ocasiones... No sé. ...a ver Salva... Eh, hombre, antes, antes cuando estabas hablando, a mí me suena que, que he hablado con Adrián anteriormente, no sé si cuando Adrián comentabas ese tema de los profesores fue una vez que, que habían dos profesores de Bilbao aquí, ¿puede ser? ¿Te suena algo de eso? Pues no me acuerdo, sé que me llamaron una vez estando yo en Senegal y preguntando cositas de allá. Pero no, no sé si fueron... No, no, no, si no, no, no, vosotros. no fue sabes no fue sabes entonces. No, es que no, vos... no, sí debió de ser aquí desde la radio, ¿no? Pero no, yo estaba, sí, sí, sí, claro. estaba claro, diciendo la Rafa, aquella vez que estuvieron los dos profesores de Bilbao, después de venir de Senegal, entonces, claro, eh, relacioné el, el tema de dos profesores con, con, con, ese tema, con esa cuestión, ¿no? Pues me comentabas, Adrián, que, que, que, qué opinión tengo, o qué, con qué tal fue la experiencia, si la recomendaría, etcétera ¿no? Sí, eso es. ...eh, bueno, la experiencia... ...increíble, la verdad es que... ...bueno, me repito porque lo, lo he dicho varias veces... ...pero lo vuelvo a decir, no pasa nada... ...eh... Es que ...nos gusta oírlo, así claro, que... ...¿se puede decir cojonudo en la radio? ¿se puede decir cojonudo? ¿se puede decir cojonudo? ya lo he dicho tres veces, ya ¿eh? y hay otras cuatro antes... ...no, no, la verdad es que... ...sobre todo incertidumbre, ¿no? sobre, sobre todo incertidumbre es lo que sientes antes de ir... Eh, ...África, ese... Eh, ...continente tan grande que está... ...al lado de Canarias... Donde hay 25.000 enfermedades, donde todo el mundo se muere, donde todo el mundo te va a matar, donde nos vienen a invadir Canarias. Dice, coño, ¿y yo voy a ir para allá? Dice, ¿Para qué voy para allá si vienen ellos para aquí? O sea, <risa> entonces, lo que, es lo que comentaba un poco antes. Nos, nos plantean ese proyecto y, y la gente, los que, los que hemos ido, los que hemos podido ir, eh, pensamos, oye, pues a lo mejor eso no es verdad, a lo mejor hay otra realidad ahí, ¿no? y yo particularmente digo pues yo me lanzo, quiero ir, a, quiero ir a ver qué es lo que está pasando ahí realmente y quiero ver si todo eso que me cuentan eh, es cierto eh, pues bueno eh, vengo a la radio, contacto con gente de allá conozco gente nueva eh, conozco a Madú hablo con él por, eh, por la radio y entonces empiezas a ya se te empieza a mover algo por dentro y empiezas a, a verlo diferente ¿no? cuando estás allá cuando, cuando ves la gente lo amable que es, cómo te reciben ¿Cómo se te acercan? ¿Cómo te quieren conocer? Ya dicen, coño, esto es otra historia. O sea, no, la verdad es que, que sí, o sea, la experiencia, cada uno la contará dentro de sus vivencias. Yo te puedo decir que es algo increíble, algo que, que me hizo, eh, por supuesto, no me cambió la realidad, porque, porque yo siempre no me gusta tener prejuicios de algo. Yo siempre digo, a mí cuando una persona me habla de otra, digo, bueno, tendré que conocer la otra opinión. Y hay veces que mis amigos se molestan, me dicen, pero coño, se si te lo estoy diciendo yo, digo, bueno, pero... Habrá que escuchar qué dice la otra persona. Y pues eso mismo, yo quería ver qué me decía África. Y África me dijo que que a lo mejor si no me pones el pie encima, trabajo yo solo, por ejemplo. Y África me dijo que que bueno que me gustaría conocer más gente como tú, que me gustaría conocer qué es lo que pasa en Europa. Bueno, un poco con todo eso, pues el tema del proyecto está, sigue vigente. Hay compañeros que sigue vigente. Hay compañeros de que están haciendo el tazoco ahora que están en primero. Que bueno, de que están haciendo el tazoco ahora que están en primero. Que bueno, ya están ahí. Aquí tenemos una, una chiquita de primero que no quiere decir nada. Estamos ahí un poco tímida. Hacemos una pregunta y hazle alguna pregunta, Adrián. A ver si ya te se llama Patri. Venga, eh, yo no sé, Patri, si tu caso. Es como ha contado Salva, que la gente de tu entorno, más cercanos o menos, pero se planteaban las mismas cosas que le ha estado contando, pero qué haces yendo para allá, cuando son todos los que vienen para aquí, que si ahí no vas a traer nada bueno, que a saber luego qué tal, qué cual. Quiero saber si alguna de esa gente ahora le ha entrado el gusanillo y sí que tiene ganas de ir para allá. Eh... Adrián Adrián, a ver, te contesto eh, Hay mucha gente, por lo menos en mi clase que, que sí, que estamos con el proyecto Que queremos salir adelante Que estamos poniendo todo lo que podemos Y que uniendo fuerzas Para pa ir para allá como sea uh -huh. y, y si no, pues Que vengan ellos de nuevo uh -huh. Claro Esto me no aquí lo pare, Adrián uh -huh. Que lo pare. Bueno, ¿cómo va la cuestión de escuelas? Nos han escrito incluso desde, desde Castellón pidiendo información de cómo poder hacerlo también ellos, ¿no? Han visto la página web Red Educativa Africano-Canarias y han dicho, oye, ¿y nosotros podemos hacerlo? ¿Nos pueden pasar materiales, cómo hacerlo? Y nada, inmediatamente Felisa, que es la profesora que ha coordinado desde los Gladiolos, les ha mandado toda la información y bueno, están moviéndose. ¿Y en Zaragoza qué? ¿Cómo va la cosa? Pues Despacito, Rafa. En Dank, en Dank, muy ya pgolo ¿No? Supongo. Eh, Adrián, para, para Zaragoza se me va, me da, cuando comentó antes Rafa que estabas, bueno, oh, tú comentaste que estabas allá, es que me da un recuerdo muy triste porque mi mejor amigo, que, que supongo que me estará escuchando ahora, le, le mando un abrazo, aunque quiero no lo veré, eh, se, me va para, se me va para allá a trabajar. Eh, solo, son, solo son 12 años, como dice él, pero, pero se va para allá a trabajar y bueno, me, me ha dado. ...a un recuerdo muy... ...muy melancólico... ¿Otro, ...¿otro puente con Zaragoza? Eso te iba a decir... Va, ...va a estar bien... ...y va a poder unirse un poco al... ...a la actividad que hay por aquí que... ...conviene un poco que estemos más repartidos... ...que si no allí aquí todos concentrados... ...él es ¿no? madrileño de todas maneras... ...bueno aparte qué? que él es madrileño... O sea ah, que okay. es, un, es un tío bueno... ...es una, un triple puente... ...es un tío no, una persona genial... Eh, un tío que... Eh, ...la verdad es que hemos... Desafortunadamente, como le, le, le he dicho miles de veces, lo conozco hace un año y poco, pero hemos conectado un montón, es una persona muy lúdica, muy divertida, eh, con, con la que comparte cantidad de, de historias, de sensaciones, de emociones, y que bueno, sé que allí causará, causará furor, lo causa aquí, o sea que... ¿Ya, ya irás algún monólogo, humor, no? hacemos de humor también, uh -huh. y podrás escucharlo por ella también. ¿Cómo? ¿Perdón? Que hace monólogos de humor. Él hace monólogos de humor. Ah, monólogos de humor. Sí, ah, es, es monologuista. Bueno, lo hace en sus tiempos libres, menos mal, porque la verdad es que es muy bueno. Pero yo qué sé. Bueno, todos le decimos que se dedique a eso, no sé por qué no lo hace. Pero bueno, no, no, okay. lo podrás ver por allá. Pues ya. sí, sí, sí, por supuesto. Tienes bastantes garitos donde se mueve bastante pues todo este rollo de... Arte de teatro, de monólogos, tal... Le, le van a faltar sitios donde poder actuar. Oye, por cierto, la Cacharraca. Ahí sigue. Eso sí que está más activo. La Cacharraca, la Cacharraca es un colectivo sociocultural. Sí, ¿no? Sí. Un colectivo sociocultural de Zaragoza, del cual Adrián forma parte y con el cual nos vamos hermanando pasito a pasito. Ya estáis dentro todo ahora en este momento están llevando a cabo toda una... Como ya te contamos, la cacharraca física cada vez va menos, pero sí que está siendo bastante importante en Internet, de, pues como una contraagenda cultural de Zaragoza, y un poco también internacional, pero principalmente está muy localizada. Y... ...ahora bueno pues se han creado ya un poco como la línea de trabajo para este año... ...y estáis, estáis en las prioridades... ...vale y mira, eh, aquí tienen Aición Antifascista en la web... ...y te quería preguntar eh, si hay proyecto de sacar un disco de música... ...donde puedan aparecer también los compas de Sector es ...sí, sí, sí, sí, de hecho está ya, no sé si te conté, bueno hubo problemas... Para reeditar el disco, porque en la anterior fiesta que hicimos teníamos que haber estrenado ya, bueno, realmente era para presentar una nueva versión, del, una nueva edición del Rec and Play, del disco este de música libre y gratuita, y queríamos incluir la versión de Sector S, y estamos. La gente que lleva un poco el tema más informático, porque yo sinceramente entiendo bastante poco, están trabajando en ello, como decía aquel. Y, y eso en principio estará previsto como en invierno. O sea que para invierno a lo mejor puede llegar algún CD a Senegal. Sí, o donde... podéis incluso venir vosotros a presentarlo. Uh, y la presentación, vamos a ver, ojalá. Ojalá, Hay ojalá. En Zaragoza y en el Pirineo, si te sirve. Genial. Sí, pero no, está en ello porque, bueno, ya, pues, todos los que conocisteis y en la reunión se trató, estábamos todos de acuerdo en que estaría bien, aunque tengamos como unas líneas de acción bastante diferentes, aunque dentro de lo mismo sí que está bien y podemos aprovechar para potenciarnos el continuar en contacto. es Ah, muy importante, para publicar noticias, está... Lo están también, digamos, reinstalando para que todo el mundo que quiera, para, o sea, la nuevo, el nuevo objetivo es que la cacharraca la hagáis todos o la hagamos todos y todo el mundo pueda publicar sus noticias. Pues es una página que está recibiendo, no me hagas mucho caso las cifras, pero como unas 10.000 visitas al mes y para mucha gente pues es una fuente de información y donde podéis colgar todo lo que vosotros queráis. De cualquier, de cualquier estilo. La cacharraca.net y se escribe la che con TX. Cacharraca ¿eh? y con K de kilo. Es. Cacharraca.net. Ahí y... puedes publicar y te verán 10.000 personas. Te verán 10.000 personas y compartirás con 10.000 personas. De hecho, el disco de Rec and Play pone por detrás: descarga y descubre, reparta y comparte. ...busca y encuentra... ...graba y escucha... ...exactamente, ahí hay un disco de... ...música principalmente... ...son de artistas aragoneses... Pues ...por cuestión geográfica... Y, ...pero que han... ...pues han presentado voluntariamente... ...todas la, las canciones allí... ...todos han grabado en formato libre... ...y cualquiera que se mete en la página... ...puede descargarse el CD... Y el proyecto pues es un poquito más ambicioso de ir sacando nuevas ediciones cada año, ir completándolas, ir incluyendo artistas de otros lugares, pues como es el objetivo de sectores y como nos gustaría que se fueran apuntando cada vez nuevos artistas y de, diferentes, de lugares más diferentes, ¿verdad? Bueno, pues... Y bueno, que invito a todos a que se metan si puedes de vez en cuando recordando la dirección tendréis un disco libre y para poder descargaros os invitamos a ello de hecho y esperando que empecéis a colgar las noticias pues nada nos vamos Chaito, pues, pues nos vamos a grabar una cosa me ha, me ha pasado aquí Patrick, un papel que no sé bueno jueves 16 de octubre en taime explícame tú Patrick, qué pasa el jueves No, no, tortura, no, qué pasa el jueves a ver salva el jueves hay una reunión eh, un intercambio cultural con educación África Canarias empieza a las seis y media en Taime que ahora Agata nos va a explicar dónde está Taime dónde está Taime Taime ¿sí? ¿Sí? está en el barrio está? nuevo según partes de la Cruz de Piedra coges Calvo Sotelo hacia la Milagrosa A la derecha te encuentras con la calle Obispo Pérez Cáceres, que sale. Y la siguiente, calle Doctor Marañón, que entra con los grandes grafitis a la entrada. A la segunda esquina, a la izquierda, te encuentras con la Casa Taime. Repito, Calvo Sotelo, la, la segunda a la derecha, desde la Cruz de Piedra, calle Doctor Marañón. Bueno, bueno por pues, si no te cómo? enteraste, Puntal, tú coges para la gasolinera allá, allá arriba, en la milagrosa, pero no subas del todo. O sea, tú piensas a subir y tienes dos calles. La primera es salir, es decir, como tiro cubano, tú sabes, mis manos, La primera no te metas, la de la sumería, esa no, porque no. La segunda, la que es entrada, la de los grafitis, la yunga, la que vas al barrio los colegas, a la verdellada, abajo ahí, pero no llegas hasta la verdellada. Te paras ahí, la segunda boca Calle y estás ahí, estamos todos a la fiestona. Bueno, aprovechando que está por aquí el puntal, vamos a explicar también cómo se llega aquí, a la Unión de Asociaciones de Geneto. Esto es más o menos te vienes por parancheta para acá, sabes, por el acá? tema este de estar agrónomos y demás, como si te fueras para la citrona a comprarte un coche, pero sigues para adelante ahí y te paras en la parada esa del pino, ¿eh, pibita? El pino, el pino, el pino ahí, y en el frente del pino tiene una entrada guapa ahí de tierra y una viazo antena que parece el digital y pone la unión. La y la unión? unión, la unión hace la fuerza Vamos. La unión es la fuerza. Yo, loco, dole, dole, dole, dole. Bueno, Adrián, Pili, Ágata, Salva, Yusufa, Madú, Carolina y Patricia. Nos estamos yendo, ¿no? Qué sí, buena música. Bueno, amigas y amigos de Radio Geneto, continuamos un ratito más en el programa Irradia, porque tenemos una conexión importante con los vecinos del poblado marinero de Chovito. Eh, ¿Estás ahí, Tomás? Sí, estamos aquí. Están ahí, están ahí, y aquí en el estudio están unos compañeros, están Jonai, Ágata, Pili, Yusufa... ...Amadú, que han venido de Senegal por unos días... ...y regresan en breve... ...y también es importante que sepan las luchas que hay por aquí... ...pues nada, invitar a la gente que está ahí de Senegal... ...cuando quieran venir aquí a Chovito... ...a lo que es poco que queda de Chovito... ...pues aquí con el, compartir un ratito con Chovito pues... Eh, ...lo que estamos, o sea... ...a pesar de las de atropellos, de... Eh, ...seguro que esto en, el, en Senegal... ...seguro que en Senegal... ...lo que hemos vivido estos días en Chovito... Eh, allí no, no se hace como se ha hecho aquí, ¿no? Aquí ahora mismo estamos los vecinos, en la casa de, de la parte allá están celebrando el cumpleaños de, de una niña, aquí estamos todos los vecinos, pues, como hemos hecho a lo largo y ancho de, de muchos años, pues, bebiéndonos un vino, una cerveza, café, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Manteniendo la comunidad viva. Exacto, hay una cosa que nunca podemos perder, ¿no? Y lo que no puede perder las personas es las relaciones eh, a los que nos quieren, a, a, a los que nos están intentando encostetar, ¿no? Sí. A que la gente tiene que vivir en un edificio y las relaciones personales no existan porque cuando hay relaciones personales parece que la gente se habla, se comenta y a lo mejor hasta se organiza, ¿no? Sí. Y aquí pues no hemos mantenido ese espíritu de, de muchos años, de, de echarnos un vino y el que tiene el que tiene un pescado lo saca y cuando no hay un pescado pues matamos una lata de sardina o matamos una lata de berberechos y en este caso pues aquí estamos igual que muchas noches que hemos pasado a lo largo de muchos años pues lo estamos viendo viviendo y demás allí celebrándose un cumpleaños aquí pues otros aquí otros pues ya se han ido a acostar porque mañana van a trabajar temprano y, y bueno aquí lo estamos entre escombros esto es un Sarajevo no eh, Y no se entiende como un país como es España, o como en este caso, como dicen, que es España, que es un país del primer mundo, uh -huh. estemos viendo situaciones igual que si estuviéramos un país de tercer mundo yeah. en, en estos lugares, ¿no? Mira, Tomás, ¿puedo hacerte unas preguntas? Yo me llamo Jolai. Las que ustedes quieran. Eh, Tomás, se comentaba, se comentaba ¿Eh? que la Guardia Civil paró, paró el... el pues el, los derrumbes que se estaban haciendo porque estaban, no, no tenían nada planeado, no, sa no sabían ni lo que tenían que tirar, dañaron una casa incluso que no, no debía ser pues mira, demolida te explico, eso fue el miércoles ¿Mm? eh, un vecino que en este caso me tocó hacerlo a mí ¿Mm? eso pasó el miércoles y fíjate tú la Guardia Civil hasta qué coherente ha sido ¿Mm? que hoy el guardi la Guardia Civil mientras yo estaba en unas labores médicas eh, eh, viene lo que nunca ha he hecho a lo largo de estos días de el sistema opresor ha llegado aquí ¿Sí? las labores médicas en las que yo estaba pues se han aprovechado parece que se aprovechan cada vez que salimos algunos de aquí para meternos algún pro en un en un problema en un problema vaya, vaya. pues bueno cuando llegué cuando estaba en en urgencia al llegar aquí ¿Sí? me cuentan que el concejal de obras y servicios viene aquí con unos técnicos ¿Sí? eh, mi mujer deja entrar a los técnicos a mi casa que mi casa es la que está agrietada ¿Sí? y el, el, mi mujer le dice que el, si el concejal no es técnico pues no entra a mi casa mi casa si ¿Sí? están restringiendo la entrada a mi casa este por qué coño sea el concejal va a entrar menos claro ¿Eh? entonces pues eh, mi mujer le pidió a la guardia civil que lo echaran de mi casa y la guardia civil le invitó a que saliera de mi casa y evidentemente ...y vamos a presentar... Eh, ...se está presentada una denuncia ante la Guardia Civil... Mm. Y, ...y ahora pues mi mujer tiene que ir a ratificar esa denuncia... ...porque es un allanamiento de morada... ...de claro. alguien que no tiene... Ni, ...ni tan siquiera... ...una orden judicial para revisar mi casa... ...cuando no tiene ni el título de tenis. Obviamente. ¿Son mm. cuántos años Tomás viviendo en esa casa? Pues mm. yo no tanto... ...pero si sí unos buenos pocos... ...yo no tanto, pero si sí unos buenos pocos... ...mis hijos mm. tienen... Pues 17 años, eh, los que viven conmigo, 17 años, 14 y 10, ¿no? Y es parte de su vida aquí dentro. Pero yo tengo aquí vecinos que... Eh, pues tengo aquí a Quiquillo, que sus recuerdos están todos aquí. Tengo a Carlota que tiene la desgracia que por el simple hecho de ser mis caletillas, 1969, mis caletillas, 1969, ...que son hace mucho... ...se ha ido toda su historia al piso... ...tengo a Antonio Alonso y a su señora... ...que no conocen... desde chiquititos siempre... ...han estado aquí... ...o sea... ...aquí podemos hablar de muchas cosas... ...y lo que está claro es que en una maleta... ...que en una maleta no se pueden llevar los recuerdos... ...en una maleta no se puede llevar... ...la vida, las vivencias... ...los matrimonios... los ...unos han crecido... Eh, otros aquí, pues, lo que te decía, por ejemplo, Quiquillo, y me, me como lo cono... Aquí, claro, todo el mundo sabe que todos tienen sus motos, y Quiquillo es cariñosamente como lo conocemos, porque yo tengo 47 años y Quiquillo tiene 38, y cuando Quiquillo era un Chiquillo chico, ¿eh? pues, ¿qué puedo decirte yo de él, o de, o de Monse, que desde pequeñitos todos han estado juntos aquí y han crecido? Sus padres se han ido y ellos se han quedado, ¿no?, Pues todo este tipo de cosas, esas vivencias no las podemos perder. Y son muchos años. Y aquí, por mucho que disfracen las cosas, eh, van a tener que demostrar pues, todo lo contrario de lo que nosotros mantenemos. Nosotros no podemos ser solo ciudadanos que pagamos impuestos. ¿eh? Nosotros somos ciudadanos que pagamos la contribución, que tenemos escritura, que tenemos subvenciones, que tenemos hipotecas, que tenemos cédulas de habitabilidad, que todos los derechos que, que pagan los ciudadanos, Menos el derecho a, a poder vivir o en sea, la O sea, la misma ley que te, que te... La ley no existe. La ley. La, la, la ley no existe. Vamos a ver. Hay dos cosas en la ley, que es el principio, vamos a ver. Yo, eh, cada vez que voy un, a un abogado o voy a un... Cada vez que voy a un abogado, cada vez que voy a un abogado o, a, o voy a un juez, veo una cosa delante que parece que la ley es la balanza, ¿no? Uh -huh. Es la igualdad pues a mí me parece que la ley no, es, no, no nos trata a todo el mundo por igual la ley tiene una cosa muy clara si usted tiene dinero, a usted se le trata si usted no tiene dinero, a usted no se le trata y aquí en este caso que nosotros ya hoy lo estamos diciendo y lo, creo que lo he dicho alguna otra vez, pero permítame esta licencia que lo diga en esta radio ¿no? el único delito que hemos cometido los, el, quienes son ilegales no son los vecinos de Chovito quienes son ilegales son los políticos que han permitido en el paso del tiempo los responsables las administraciones Pero chubito tiene una cosa que no, que lo llevo diciendo mucho tiempo y lo voy a repetir hoy otra vez. El problema que tenemos nosotros aquí, con la actuación que ha habido, y nosotros no tenemos culpa, nosotros le hemos dado un, un palo al Estado, ¿no? El palo al Estado es que hemos, hemos dejado en ridículo al Estado español. El Estado español vino como hace 500, 550, 500 eh, en, en, el, en el 1422, hace la conquista de Canarias. Aquella vez vinieron con palos, con caballos y cosas de estas. Esta vez vinieron con helicópteros, con barcas de 90 caballos, de cuatro motores de 90 caballos. Vinieron por tierra, maría y aire, pero más o, incluso hasta con perros. perros. ¿Qué? Nosotros hemos dado vuelta al Estado. Tomás, ¿sabes a qué me suena eso? Eso me suena a demostración de poder para, otro, para otros uh -huh. núcleos como Chovito, ¿no? Para sí, que vean eh, La demostración de poder, vamos a ver, la demostración de poder tiene que ser una demostración de poder. Eh, para eso hay unos instrumentos, ¿no? Y los instrumentos son el diálogo, la sensatez. No se puede quedar un Estado que esté siendo hoy el hazme reír de toda Europa, con todo un gobierno de zapateros que a lo mejor incluso le dio los millones estos que le ha dado a la banca y para reforzar la economía, para lo que le está cayendo de encima, le está cayendo de Europa, le está cayendo. Nosotros, yo me, me, me imagino que cuando vea. Cualquier español que tenga los canales internacionales y vea a Chovito en el canal Al Jazeera Televisión, pues te imagines si esto se haya llegado lejos. Cuando estamos recibiendo información desde Estados Unidos, de Venezuela, de Uruguay, de Chile, de Argentina, no, de Italia, del mundo se de Bueno, por pues eso el Estado ahora tiene que intentar pues, darle la vuelta a todo esto. Ha quedado un ridículo ante 31 vecinos. El despliegue que se ha hecho aquí en Canarias para 31 familias no se ha hecho, ni cuando intentaron... Eh, parar la, la marcha verde eh, si con los que vinieron aquí habían parado el tema de la marcha verde pero bueno, eh, todo este tipo de cosas es lo que hay que tener un poco de, de, de admiración pero para no perder el hilo, lo que yo quería decir con el tema de los delitos que he cometido eh, eh, yo el único delito que he cometido y lo digo en primera persona pero a lo mejor los vecinos de Chovito también piensan igual el único delito que hemos cometido es uno, son tres pero el primero, ser canario El segundo, ser pobre. Y el tercero, no tener un padre que nos, nos proteja. Y el padre que nos tenía que haber protegido es, en primer lugar, una cosa que está ahí en la calle Teobaldo Power, en Santa Cruz de Tenerife, que es quien, quien nombra al presidente del gobierno de Canarias, que tiene que velar por los intereses de todos los canarios. Así de claro. Y eso, desgraciadamente, es así. La historia se escribe paso a paso. Lo que no puede hacer es que gente que supuestamente son los legisladores no se dan cuenta que en la legislación lo que no pueden hacer es cargársela de un plumazo. A mí me parece, que Tomás, vulnerando... que, ¿Sí? que, que el principal delito es el pobre. Exacto, ese es el principal delito. Miren, yo puedo decir, y lo he dicho ayer y lo he dicho hoy, y lo volveré a repetir hasta que no se me demuestre lo contrario. Yo puedo decir que a mí me han quitado los derechos constitucionales que tiene cualquier ciudadanos, que para a ti solo no Al a ti solo no, a todo Chovito exacto, a todo Chovito que ya ustedes, saben, ustedes saben que en Chovito en Chovito la constitución y esto a lo mejor ya que está en las luchas, tiene que enseñar a los políticos que la constitución tiene 169 artículos ¿no? pues de 1 hasta el 169 hay algunos que hablan de los derechos de las personas de los derechos del ser humano, de la dignidad. Incluso hay uno que abre la dignidad de las personas. Pero más aún de todo eso, lo que más se vulnera aquí, ya no solo olvidemos de los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos, que ya nos han querido quitar hasta la palabra de ciudadanos, han vulnerado una cosa que aquí no ha caído la gente que está fuera y, y explico quiénes son los que están fuera. Aquí han vulnerado los derechos humanos. Derechos humanos están vulnerando derechos humanos... ...y cuando digo están fuera... ¿De qué forma? ...es que nosotros estamos en un perímetro... ...en un perímetro de seguridad... ...que no nos podemos mover libremente... ...no nos podemos mover libremente... ...eso es un derecho... ...que está ahí... ...pero cuando se están haciendo obras... ...y cuando se, yo tengo derecho al descanso... ...tengo el derecho al sosiego... ...a, a un montón de cosas... ...y aquí vele, vele que se esté velando por la seguridad de los periodistas con un, que se han jugado la vida por esto y digan que no les dejan tomar imágenes de Chovito por la vergüenza que pudieran pasar fuera ¿Cómo? y digan que es por su seguridad, pero nunca están velando por la seguridad que estamos eh, aquí dentro. Eh, espera, Tomás, estás diciendo que, es que no hay libertad de, de prensa ahí en Chovito, no. No, no, no, no, para no, sacar no. una foto. No, no, hay una denuncia presentada por la Asociación de la Prensa, puesto que los periodistas no pueden informar. Para poder informar a los periodistas, los tenemos que colar como si fueran delincuentes. Han intentado quitarle hasta las cámaras a los periodistas. Eh, y eso no lo dice yo. Yo creo que ha salido en un medio de comunicación y se ha presentado una propuesta formal. Esas son violaciones de los derechos humanos. Y cuando se habla de la violación de derechos humanos, eh, a mí yo más que le puedo decir cuando yo oigo al gran salvador de la patria canaria lo oigo hoy diciendo de que hay que reponer reponer el daño hecho a Chovito cuando hasta hoy ni tan siquiera él no sabe cómo estamos viviendo aquí y fíjense que hablo del máximo responsable del partido socialista el máximo que pretende ser eurodiputado que pretende ser presidente del gobierno de Canarias que gobierna Canarias públicos desde el teléfono, que fue ministro, ministro además de justicia, además de justicia, ese señor no ha estado aquí. Ese es el que viene a defender. Y hoy han venido los cicateros, los cicateros de, de a apoyar al alcalde de Candelaria, a apoyar al alcalde de Candelaria el señor el señor eh, Juan Carlos Alemán Juan Carlos Alemán y el señor Espínola. Pero esos no han venido a chovito. Han ido a, a defender la casa de Gran Hermano. La casa de Gran Hermano, y explico, la casa de Gran Hermano es el Ayuntamiento de Candelaria. El Ayuntamiento somos todos, pero ellos son los que la custodian. Y eso es así de cruel. Eso así de cruel. Pero voy a decirles más todavía. Resulta, resulta que parece, o oh no, que esto es una realidad, el otro, día, el otro día se reúnen en el Parlamento de Canarias los portavoces a propuesta del Partido Socialista para mmm, discutir sobre la actitud de un periódico. Y todavía hasta hoy no se han discutido, no se han sentado para decir si todos nosotros tenemos la medida. Aquí el apoyo psicológico que hay es externo, no es de la Administración. Hombre, la administración, El apoyo médico no lo tenemos. La administración, no, obviamente, si te tira a la casa no te va a apoyar. No, no aquí ¿no? esto es una vergüenza que están pasando todos. Que lo están pasando, ¿eh? Dinos unas palabras. Ah, estamos con el tiempo justo y, y sí. tenemos que cortar. Dinos unas palabras así breves para despedir. Y... Invitar a todos los compañeros que estén ahí de Senegal, aquí a Chovito. Darle un fuerte abrazo a, a toda la gente, a todos los oyentes. Que habrán enterrado nuestras pero que lo que no han enterrado por supuesto son nuestras vidas y nuestra dignidad eh, Tomás un saludo muy fuerte desde aquí desde, A aquí, todos desde Radio Geneto y decirte que aún así con todo lo que están pasando mantienen el humor man... se mantienen juntos se mantienen vivo el espíritu de Chovito y eso, es eh, que eso sí que no lo pueden tirar abajo ¿no? eso sí. no lo pueden destruir sí. buenas noches Y bueno, ustedes, ya, sabes que tienes, ya sabes que esta radio es tu casa también. Muchas esto gracias, esto eh? es un pequeño chovito también. Venga, gracias. Chao. Buenas noches, chao. Un abrazo muy fuerte desde Senegal. Muchas gracias desde Senegal. Fue nuestra esta patria, roca basaltica herida. Del mar luminoso. clara región de las estrellas. Naturaleza